4, la radio de Elche. La Glorieta con Rosmari Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 4,2 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 20 de enero. Esta madrugada hemos registrado ya esas heladas débiles con temperaturas bajo cero en algunas pedanías en el sur del Candel, si y sigue el frío. ...para los próximos días invernales... ...como acaban ustedes de escuchar... ...a nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Hoy en nuestro programa, en unos minutos... ...entrevistaremos a la actriz y escritora Esther Bellán ...por la presentación que va a realizar esta misma tarde... ...en Elche, de su libro Poetas en el Puente de los Espejos. Seguiremos con más entrevistas para conocer los detalles... ...de la edición número 49 de la Media Maratón de Elche... ...que se va a celebrar en marzo... Sobre las 10 de la mañana nos acercaremos hasta la Residencia de Ancianos de Altavix para conocer cómo se encuentran los internos por ese brote de COVID que se ha registrado. Y terminaremos, como todos los jueves, con el Rincón Gastronómico con Nieves Gil, propietaria del Fogón Ilicitano, que esta semana nos dará buenos consejos para evitar el insomnio, esos trastornos del sueño que con una buena alimentación podrían desaparecer. ...y en la ronda de noticias... ...conectaremos con nuestros compañeros desplazados en Fitur... ...para saber qué se prepara hoy en esta feria... ...en una segunda jornada... ...dedicada a la Comunidad Valenciana... ...donde está prevista la visita del Presidente del Consejo... ...Chimo Puig, en el stand valenciano... ...de la Comunidad Valenciana... ...y la del Alcalde de Elche... ...para asistir a los actos de presentación... ...de las etapas de la Vuelta Ciclista... ...la entrega del Premio a Elche... ...del tercer mejor destino turístico... ...y la presentación del la Nis del Alba... ...como fiestas de interés turístico nacional... ...y aquí en Elche... ...pues la Edil de Movilidad... ...sigue abriendo más estaciones de bici Elche... ...y el Edil de Eficiencia Energética... ...nos va a contar... ...el proyecto previsto para abrir este año en Elche... ...una oficina de la energía... ...estaremos por tanto pendientes de estas noticias... ...y de otras muchas... ...y ahora lo que hacemos como siempre... ...como todos los días... Invitarles a que se despierten con nosotros y se queden aquí en el 101.4 de la FM, en Teleelche Radio Marca, porque en los próximos minutos queremos disfrutar, disfrutar de esa selección musical con la que comenzamos todos los días la glorieta. Son varias canciones del ayer y del presente. Y como ayer... Pues eh, vamos a empezar como ayer. Necesitamos buen ritmo para entrar en calor y ese ritmo nos lo acerca hoy el rey del, el rey del rock, Elvis Presley, con su tema Los zapatos de gamuzazo azul. Well, you can knock me down step in my face slander my name all over the place Well, do anything that you want to do But now, uh, honey, lay off the little shoes And don't you step on my blue suede shoes Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes Let's go, cat. Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, well, uh, uh, honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take over my blue suede shoes. lock it. For the money, blue for the show. Three to get ready now, go go go! But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but home for my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but stay home for my blue suede shoes.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 Y después del rock de la gamuza azul, vamos con los cubanos porque están cantando a dos de nuestros maestros de la música, Serrat y Sabina. El grupo Buena Fe ha escogido este tema por ser la canción más bella del mundo. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda Medio par de zapatos de clown y un alma en caimanera Una hispana olivetti con caries, un tren con retraso Un carné de los indios, una cara de culo de vaso Un colegio de pago, un compás, una mesa a camilla. Una nuez o bocado de Adán, menos una costilla. Una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato. Un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Anijón, mi Yoconda, mi Wendy Las damas primero Mi Cantinflas, mi bola de nieve Mis tres mosqueteros Mi tintin mi Yoyo, mi Azulet Mi Siete de Copas El Zaguán, donde te desnudé Sin quitarte la ropa Mi Escondite, mi clan,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 Al punton de mi prima Carlota Y su perro salchicha A mi chupa de jota de mallas Contra la desdicha Mariposas que cazan en sueños Los niños con granos Cuando sueñan que abrazan a Venus De mi luz sin manos Me libre de los tantos por del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisnes. Con Simón de Sire me hice un tour por el monte Calvario, que haría si astucia delita se fuera con un comisario. Frente al cabo de poca esperanza, arrié mi bandera Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera Herederle una botella de rum de un clochard moribundo Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo Pude cantar de un tirón La canción de las palabras del mar El relámpago en venas De las lágrimas para llorar Cuando valga la pena De la página cinta en el vientre De un lot trotamundos De la gota de tinte en el himno De los iracundos yo quería escribir la canción más hermosa del mundo más hermosa del mundo Teleelch elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Las rebajas más increíbles están en tiendas anticrisis El Castor. Pedalea en una bici de spinning por solo 129 euros, viendo los colores nítidos del televisor Smart TV de 169 euros. Y luego te regalas el mejor descanso, con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17. También en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja. Y en tiendasanticrisis.es. Bajamos la montaña, pasamos la autopista, entramos a la ciudad, reducimos a 30. Curva cerrada a la derecha, ras. Cuidado, grupo de turistas cruzando calle. Recto, izquierda, picafondo. Niño con el agua a punto de cruzar. Recto, freno, ¡Aparca ahí! Llegamos al centro. Luis... ¿Era necesario? El eléctrico con carácter GTI. Nuevo Volkswagen ID. 4 GTX 100% eléctrico y 100% deportivo. Contracción total a las cuatro ruedas. 299 caballos de potencia y 480 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Vieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta. Con Rosmarie Alonso. Y como el padrino, la historia cinematográfica más popular de la historia, pues vamos a. a cumple 50 años y por eso queremos hoy aquí pues, celebrar ese 50 aniversario con la banda sonora, con esa historia de amor de Andy Williams. Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurar a media voz y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor. Ora eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción Que ha desbordado el vocal de tu ilusión Y al escuchar Mis brazos lo he fundido con mi amor. Amanacer de un nuevo sol. Nosotros somos el milagro del amor, que ha de vivir eternamente entre los dos y al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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas hablando de cultura porque la poeta y actriz Estera Bellán, nacida en Villena, presenta esta tarde a las 7 en el Centro Cultural de las Clarisas en Elche su último libro, Poetas en el Puente de los Espejos, una especie de antología en la que recoge la obra de autores de nuestra provincia. Estera Bellán, muy buenos días. ...hola, buenos días... Eh, ...ese Puente de los Espejos... ...¿dónde lo ubicas y quiénes lo cruzan? ...bueno, pues el Puente de los Espejos... Eh, ...se puede, más que una antología poética... ...porque hay una parte en el libro... ...que sí que es una antología poética... ...pero luego tiene una parte de estudio... Eh, ...el libro, el libro nace... ...bueno, empecé a construirlo en 2015... ...aproximadamente... ...y nace un poquito de un programa radiofónico... ...que yo eh, dirigía con Bego Rodríguez en Radio Aspe... ...que se llamaba Conectados en la Noche... ...y ahí estuvimos cinco temporadas... ...pues entrevistando a muchísimos poetas... ...y, y luego eh, ya fuera de esa faceta... ...pues empecé a escribir en la revista cultural Lo Blanc... Uh -huh. ...todas las semanas un artículo... ...y entonces este libro es, eh, recoge todos esos encuentros... Eh, ...con poetas, hay aproximadamente 66 o 67 poetas... ...no recuerdo muy bien ahora mismo... Eh, ...donde se habla extensamente de sus poéticas... Uh -huh. ...y luego está una, la antología inédita... Eh, ...que son 75 poemas... Eh, ...entre poetas vivos y, y, y que ya han fallecido... ...y al final del libro... Así que hay una parte que me parece interesante... ...que es una bibliografía completa... ...de todos los poetas que están en este proyecto... Eh, ...donde se detalla... ...libros editoriales, años de publicación, etcétera. O sea, que todos los... ...digamos que esta antología... ...o esta especie de ensayo literario... ...antología poética... ...digamos que ha empezado... ...el criterio de recoger esos 66 poetas... ...fueron los que tú has entrevistado... ...a lo largo... ¿De cuántos años estamos hablando? Pues ya te digo que yo empecé en 2015, más o menos, a, a entrevistar, no recuerdo, o, o incluso anteriormente, es que no me acuerdo cuándo empecé yo a, a entrevistar, pero pero muchos años, o sea, ahora cuenta, pues, si desde, 2005, pues desde 2015, pues son desde 2015 o 2014, porque estamos hablando casi de siete años, ¿no? Más o menos. Eh, sí. en, eh, estamos hablando ocho 20, 20, sí. años sí, es, sí. estamos hablando de un trabajo intenso eh, sí, es, eh, es un trabajo intenso yo a ver es un libro ¿Quién que te que ha apoyado pretende... para para sacarlo qué editorial es la que te ha apoyado para publicarlo pues mira lo he publicado con una editorial también alicantina que es eléctrico romance que dirige Juanjo José cerbeto y ellos tienen, eh, bueno, tiene dos colecciones o tres, eh, pero una de ellas se llama Puente de los Espejos y resulta, bueno, el Puente de los Espejos eh, es un puente que, que existe en realidad, que está en Villena y casualmente al, él tenía esa colección y mi columna eh, se llama Puente de los Espejos hablando un poco porque eh, yo juego un poco en el concepto de mirarnos en ellos, ¿no?, eh, Eh, los espejos son los poetas en los que yo me miro y, y luego también pues esa esa unión, esa conexión ¿no? que significa también el puente. Entonces, bueno, nos venía a mí eh, yo titulé así la columna y Juanjo tiene esa colección, entonces me parecía también muy bonito que, que apareciera, eh, yo creo que era lo suyo que apareciera ahí en la colección de Eléctrico Romance. Eh, pues son muchas metáforas eh, las sí, que incluyes muchas. en tu en tu colección. Eh, sí. Esther, eh, pero esta obra la presentas hoy en Elche. La, supongo que, uh -huh. que, que tienes que ir a todos los pueblos de la provincia porque si es más de medio centenar de poetas y poetisas las que recoges en tu obra, eh, sí. supongo que llegas a, a... Hay poetas de todas partes. ¿De Elche concretamente cómo está representada? ...la, la pues mira, creatividad ilicitana. Bueno, en Elche... Eh, ...a pesar de que... ...de que hay... ...hay muchos más poetas... ...que han escrito libros... ...en la antología que yo eh, que yo he hecho... Eh, ...aparecen 15 ilicitanos... ...entonces... Eh, ...es una representación bastante extensa... ...aunque soy consciente de que hay más... ...poetas que, que escriben, ¿no?... ...y que, y que bueno, que que yo siempre digo que el libro, como yo sigo escribiendo artículos, como que no está cerrado, ¿no? Lo que pasa que, claro, en un libro tienes que poner ciertas paredes, es imposible abarcar todo. Entonces, en este primer libro, pues han aparecido ellos, pero bueno, eh, como sigo haciendo mis artículos en, en Lo Blanc, pues eh, seguiré, seguiré encontrándome con otros poetas, ¿no? Pero en esta ocasión son 15 o sea, que hay más volúmenes de estas colecciones. Es una colección, por lo tanto, no se queda aquí. Esto es el primero de los libros, pero tú, aparte de tu trabajo eh, uh -huh. en, en la revista literaria, eh, sí. tú además has publicado poesía tuya, Esther, tú sí. eres poeta, eh, sí, sí. Cuál, eh, y el Mediterráneo está muy, muy afincado, es un denominador común de tu poesía. ¿Cómo te defines, Esther? ...como poeta, ¿cómo te defines? Uf, pues... Eh, ...creo que es la pregunta más difícil, ¿no?... ...definir tu propia poesía... Eh, yo siempre busco en la eh, poesía un poquito el te lo pregunto a ti porque precisamente eh, tú eh, defines a los demás o sea sí, sí, sí. En tu trabajo, por eso me he atrevido sí, pero, a preguntártelo a ti si no, sí, no sí, sí, sí, sí. Sí. El, la verdad que yo en poesía busco la sinceridad eh, el pensamiento y la reflexión no creo que esos serían los ejes Eh, ...principales de lo que yo... Eh, ...busco o cuando escribo... ...que bueno, que se consiga o no se consiga... ...pues eso ya lo dirán los que lean ¿no?... ...porque yo siempre, bueno, he hecho este libro... ...pero siempre digo que no es un libro... ...yo no me considero crítica literaria ¿sabes?... ...yo creo que soy una... Eh, ...intensa... ...lectora de poesía... ...leo muchísima poesía... ...y mis reseñas son un poco esa percepción... ...desde la lectura desde la lectura de poesía y luego abrir un poco, porque desde el minuto cero siempre he pensado que lo importante era visibilizar, ¿no? eh, a los poetas, la obra, porque a veces las colecciones de poesía o los libros de poesía son de pequeñas tiradas, ¿no?, entonces uh -huh. creo que es muy importante ese movimiento de hacer visible la obra de, de poetas. ...y qué mejor que empezar con los que tenía cerca, ¿no?... Claro. Eh, ...empezar con, con los poetas que tenemos alrededor... ...a veces nos vamos a leer a poetas o a escritores... ...que son muy lejanos, ¿no?... ...y nos olvidamos de, de lo que tenemos cerca... ...y el libro lo que pretende también es acercar... ...todas esas obras eh, para, para que se vea y para reconocerlas, ¿no?... Ha salido a muchos poetas alicantinos de la provincia. ¿Forman alguna generación? Yo creo que no. Sí que hay algunos eh, como factores comunes. ¿no? Hay, hay distintos círculos que, que a lo mejor pues, hay poetas que son más de poesía social, otros poetas que, que hablan de la celebración, de la luz, de la vida. Pero como generación creo que no. Creo que somos un conglomerado bastante bastante distinto, ¿no? Eh, lo que pasa que, que, bueno, dentro de ese colectivo tan grande, pues siempre hay grupos, ¿no?, que, que a lo mejor les mueven intereses comunes, pero eso, no creo que sea generación. Eh, eso es lo que te iba a decir, eh, porque tú, aparte de ser poeta y actriz, y haber publicado algunos poemarios tuyos, uh -huh. eh, también has fundado y perteneces a muchas asociaciones eh, los uh -huh. poetas de la provincia... ¿están muy comprometidos con eso del asociacionismo? Pues eh, yo creo que cada uno hace su camino independiente, ¿no? Pero luego, pues siempre es necesario unirse a gente que piense como tú o que sienta como tú. No hay muchos poetas, o sea, hay muchas asociaciones, pero es lo que te digo, dibujan como círculos, ¿no? Eh, tampoco se están conectadas unas con otras. Y, y yo creo que los poetas alicantinos van bastante por libre, a pesar de que sí que hay un movimiento de asociaciones. Pero, pero concretos, ¿no? no pienso que, que sea... Muy importante en la poesía el tema de asociarse. A veces eh, muchos poetas se asocian también para, para poder mostrar su obra, ¿no? Pues hacen recitales, hacen eh, presentaciones de libros y es una manera, una vez que te asocias, pues es una manera de que hay un colectivo que se interesa de alguna manera por lo que tú haces, ¿no? Has estudiado arte dramático... Con lo que la presentación de tu libro esta tarde en el Convento de las Clarisas, en el Centro Cultural de las Clarisas, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber interpretación teatral? Pues por mi parte no, porque yo este libro un poco lo que hago es presentarlo, pero los protagonistas son lo, los poetas. Entonces en Elche concretamente, eh, pues eh, tenéis a Milagros Román, uh -huh. eh, que ella es multidisciplinar, y entonces. ...así que abrirá con un tema, con una canción... ...y luego, por ejemplo, también está dentro de los poetas... ...Matías González, que es actor... ...y, y bueno, él hará también una recitación... ...quizá un poquito especial... ...y cerrará el acto eh, también David Matuska... Uh -huh. ...que él, eh, como también toca el bajo... ...pues también se lo va a llevar y va a recitar su poema... Eh, ...con el bajo, pero... En principio, como somos bastantes, porque ya como ya has visto que son 15 poetas, eh, sería interminable ¿no? si cada uno ahí muestra su, su arte en toda la extensión. Porque una cosa de las que tiene el libro también es que aparte de la, del aspecto literario se ha tenido en cuenta también gente que está muy activa, que son dinamizadores culturales o que tocan otras ramas del arte. ¿no? Uh -huh. Eso de, no es un libro estrictamente literario ...aunque es la parte fundamental... ...pero también recoge poetas... ...que, que dan a conocer sus versos... De, ...de muchas maneras ¿no?... ...también por ejemplo... Eh, esta tarde va a estar Agora Rex, ...que también es uh -huh. dinamizadora cultural... Y, ...y multidisciplinar... ...no sé, de memoria es que es difícil decirte... ...son ¿no? muchos, son muchos... Sí. <ríe> sí, sí, sí, eh, sí. Esther, eh, pues te, te lo pregunto... ...¿cómo ves la cultura en Elche? A ver, yo creo que la cultura... Eh, tiene la gestión, cultural, la, la, la gestión cultural, más que la cultura, la, la gestión cultural. Si los ayuntamientos como el de Elche, Alicante, Villena, Monóvar, eh, bueno, los ayuntamientos alicantinos están volcados, ¿apuestan por la cultura en estos años de pandemia? Yo creo que lo están intentando. <risa> ¿Sabes? O sea, yo creo que, que hay sí que tiene voluntad de crear ciclos, De hacer, o sea, se están haciendo programaciones... ...por ejemplo, las bibliotecas también se, se mueven mucho... ...y siempre tienen presentaciones de libros... ...o por ejemplo, a nivel infantil... ...yo creo que sí que hay una voluntad de, de programar, ¿no? Lo que pasa es que la cultura siempre necesita eh, muchos apoyos... Y, ...y quizá a lo mejor, pues oye, deberían lanzarse más... ...en apoyos eh, económicos, ¿no? ...para que los artistas puedan tirar hacia adelante... ...y abrir muchas puertas para que para que todo, toda la creación... ...los espectáculos se puedan hacer visibles, ¿no? uh -huh. ...lo que pasa que, bueno, eh, es como todo... ...hay cosas que encajan en las programaciones... ...otras cosas que no encajan... ...y ahí estamos los artistas... ...que somos la parte más compleja... Uh -huh. <risa> eh, ...intentando, intentando salir adelante... El paisaje es un factor eh, de inspiración para todos, supongo que para ti también, Esther. Eh, sí, sí, el, sí, Elche, ¿cómo ves el paisaje ilicitano? Tenemos patrimonio de la humanidad, el palmeral, y luego tenemos un sentimiento, manifestación cultural, una joya, el, claro. el misterio, ¿Cómo, ¿cómo te emociona? Mira, yo, eh, yo Elche es una ciudad que, que quiero muchísimo. Porque, ...porque yo empecé el tema teatral con Adán Rodríguez... ...justamente mm. en Elche, en la Escuela de Artes Escénicas... Y, ...y es una ciudad que he estado siempre muy vinculada... ...a nivel poético también, conozco a muchísima gente... Eh, ...he ido a muchas tertulias... ...y, y la verdad es que eh, es un paisaje que me inspira mucho... ...a nivel personal, por toda la gente que conozco y, y, que, y que quiero... Eh, en Elche, y luego, bueno, a nivel de paisaje, eh, el, toda la parte natural eh, de, de la, del Palmeral y, y, de, y de la propia ciudad, no sé, es muy inspiradora, ¿no?, como ciudad, toda la parte del centro de la Basílica, el misterio, es que le, tenéis muchísimos valores, ¿no?, es una ciudad muy bella. Muy bella. Y, y además tenemos playa, el litoral, También, Mediterráneo, encima, el clima. Bueno, ese es mi tema, es, es, fetiche, es mi metáfora ¿no? máxima, el, el mar. El mar, el Mediter y además el Mediterráneo, porque Mediterráneo. No, no es lo mismo el Mediterráneo que el océano Atlántico. Uh, qué va, qué va, qué va, eh, por eso, nada. Esther, quería terminar con tu metáfora. Bueno, tienes muchas, pero Mediterráneo, sí. eh, tú quieres que te entierran en el Mediterráneo, ¿no? Pues yo creo que sí. ...creo que sería la mejor opción... <ríe> ...que me tiraran las cenizas al, al mar... ...eso sería, aunque no creo que ahora está prohibido... ...pero bueno, eso sería fantástico... Eh, ...sí, el Mediterráneo para mí tiene muchas caras... Eh, ...yo lo utilizo desde muchos puntos de vista... ...no solamente como el mar físico... ...sino eh, las olas que tenemos en nuestra mente... ...en nuestro corazón, ¿no?... ...ese vaivén que tenemos los seres humanos... ...a la hora de sentir... Y, ...y lo utilizo, ya te digo, siempre... Hay, creo que ...hay un poema que digo que... ...el Mediterráneo es el mar de las mil caras, ¿no?... ...pues en mi poesía... Eh, ...el mar es... Es, eh, ...es eso... ...muchas caras, muchas maneras de sentir... ...está la vida, la muerte, la historia, la memoria... ...está todo ahí. Pues nos quedamos con esa metáfora de Esther Avellán... ...mucha suerte con... Muchísimas gracias. ...porque eh, lo último... Es verdad que tu vocación de escritora te vino tarde, ¿no, Esther? Sí, sí, sí, sí. sí. Yo yo empecé a escribir eh, pues, prácticamente hace 10 años, no no hace más. Yo escribía siempre porque yo creo que es una pulsión que, que tenemos, no es una necesidad, pero nunca había compartido lo que escribía. Mm. Y entonces fue a partir de 2012 eh, que que, bueno, justamente conocí a gente relacionada con la poesía y, bueno, me animaron y, y, y me lancé un poquito a, a escribir, eh, a, a mostrar lo que escribía, ¿no? pues que La verdad es. es que, al final, mm -hmm. si lo que escribes se queda en el cajón, poco puede servir al, al resto de la, del mundo, ¿no?, pues <ríe> si sí. no compartes... Claro. Eres todo lo contrario a una poeta solitaria. Eh, te, te inspiraron otros poetas, te ayudaron sí. otros para eh, pues, emprender esta carrera literaria. Estela Bellán, sí. muchas gracias. Te dedicamos, como no, Mediterráneo. Muchas gracias. Wielu z nich nie I mi pierwszy amor, llevo tu luz i y tu olor, por donde quiera que I y amontonado en w arena, guardo amor, juegos y penas yo que język, mam język, mam język, mam język,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 101.4 Telehelp Radio Marca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 9 y 37 minutos de la mañana y hablamos de la media maratón de Elche, la prueba más antigua del mundo, dicen, porque va a volver a celebrarse este año, no será como el pasado, eh, fuera de su, de su horario tradicional, eh, de su calendario tradicional, sino que vuelve otra vez a celebrarse en marzo. ...el 13 de marzo concretamente... ...este evento deportivo saldrá desde la calle Diagonal del Palau... ...y los corredores ya pueden apuntarse a esta prueba... ...que llega a su 49 edición... ...hasta el 6 de marzo tienen de plazo... ...pues bien, para conocer más detalles... ...de la media maratón de Elche... ...un evento deportivo, pero también turístico... ...por la gran cantidad de corredores que atrae... ...contamos hoy con el presidente del Club de Atletismo de Elche... ...de Calnón, José Valeriano Zapata... Muy buenos días, José. Buenos días. Bien, eh, el, la media maratón de Elche, 49 edición, ¿qué pasó el pasado en, en 2021 y en 2020? ¿Qué, qué, estas dos últimas ediciones, ¿cómo han sido de la media maratón? Antes de hablar de la de 49. Sí, pues la verdad es que se, se tuvo que posponer tres veces hasta poder realizar esta esta 48 edición, que ha sido pues eso, muy complicada. Pues por lo que todos sabemos ya, ¿no? Debido a, a la pandemia, pues se fue atrasando por, por temas de, de sanidad, ¿no? De, de lo que desde sanidad nos iban diciendo, no se podía, en principio no se pudo hacer porque no no podía haber mucha gente en, en la salida, ni podía, entonces ni podía, pues como consecuencia de eso se tuvo que atrasar, se volvió a atrasar otra vez porque volvió ya la segunda ola, en fin. Han sido todos problemas y al final, gracias a Dios, pues se, puso, se pudo celebrar en octubre y decidimos hacerla. La participación fue, fue mucho menor de lo que podría Lógico. haber sido de haberse realizado en su en su día. Todo estaba bueno, cerrado. Al final uh -huh. salió bien. Exactamente. Bueno, al final, al final, pues, no, salió no es bien. que saliera bien, es que la media maratón supuso, yo creo que, una explosión de emociones. Hubo lágrimas. Eh, sí, sí. los sentimientos afloraron en muchos corredores y sobre todo también entre el público Sí, claro y sobre todo pues toda esa gente que durante que son pues todos esos eh, el, el, el grupo de, de gente que está preparando año tras año con ilusión no, pues toda la preparación del medio maratón, que porque esto no es cuestión de un día, es cuestión de todo el año trabajando, un grupo de gente dedicada expresamente a a que la prueba salga bien, a que todo a, a que todo ese día esté perfecto, los, que, los más de 500 voluntarios que todos los años pues, dan el caño, pues claro, el, el que se, se viese anulada en su día y otra vez y durante tres veces, y al final cuando se hizo, que además resultó exactamente como tú bien has dicho, pues fue muy emocionante, tanto en... Eh, ...los prolegó menos de la salida... ...como durante la salida sobre todo... ...que se le dio el pistoletazo... Mm. ...pues la verdad que fue muy emocionante... Muy y, emocionante. Y, el CEM, ...y encima Teleche ahí ...por primera vez la retransmitió... ...en directo... ...sí, sí, exactamente, exactamente... Fue, ...por eso pudimos coger esas, esas imágenes... ...sí, llegaron a mucha gente... ...a muchísimos hogares ilicitanos... Sí, eh, ...ese día vimos que habíamos recuperado... ...un evento muy destacado... ...la Media Maratón... ...he dicho evento deportivo y turístico... Es verdad que la pandemia nos ha quitado mucho turismo, pero ¿qué va a pasar en la 49 edición? ¿Qué estáis Porque, claro, la habéis presentado justo en el mes de enero, donde la explosión de contagios por Omicron está causando estragos. Eh, muchos contagios, es verdad que son más leves que el anterior, pero hay presión hospitalaria, hay restricciones eh, y hay muchos países europeos preocupados. ¿Qué pensáis vosotros que va a ocurrir? vais a tener la misma participación menor como la que tuvisteis en octubre, mayor, ¿qué pensáis? Pues bueno, nosotros la idea, como tú bien dices, pues por causa de esto, como como sabes, se tuvo, se, se tuvo que anular la San Silvestre, se anularon muchas carreras de, de invierno, pero todos tenemos la idea de que, de que en marzo... La, la cosa estará mucho mejor, salida, pues habrá relajado un poquito las restricciones. Sí que esperamos mucha más cantidad de gente, es decir, mucho más, la venida de muchos más corredores para esta edición, pero es verdad también que quizás durante este mes las inscripciones que ya han comenzado, como bien lo has dicho, hasta el 6 de marzo, que ya están abiertas y están siguiendo un ritmo bastante bueno, pero no tan... ...no tan bueno ni tan rápido como eran en otros años... ...porque la gente pues está esperando un poquito... ...pues a ver esas restricciones... ...entonces yo pienso que durante mediados de febrero... ...y esos primeros días de marzo... ...va a ser cuando, cuando la gente más se va a animar... ...es decir, sí que es cierto... Uh -huh. ...que ahora va a haber un poquito de... ...los corredores pues tendrán esa idea de que no sé si, me, si, si voy a apuntarme... ...porque quizás después si me hago la inscripción... ...vuelva a pasar como el año anterior por las restricciones, pero también es cierto que todos tenemos todos tenemos la impresión, después no sé lo que pasará, pero de que esta ola ha sido muy rápida, que se ha contagiado muchísima gente, pero al mismo tiempo, pues, gracias por suerte, muchísimo más más leve y que esto va a ser un poquito el principio del final. Es lo que la idea que tenemos todos y, y lo que desearíamos todos sí. desde luego. Esperemos, algunos expertos así lo indicaron. Eh, y además aquí en nuestros micrófonos, que esto puede ser, la Omicron puede ser el principio eh, del fin. Pero, ¿por qué el 13 de marzo? ¿Por qué todavía en invierno y no lo habéis retrasado un poco para la primavera? Bueno, las fechas suelen ser siempre jugando un poco con, con la Semana Santa. Mm. Nosotros hemos querido volver a recuperar estas fechas de, de marzo, a lo mejor primeros de abril, y recuperar pues lo, cuando siempre se ha hecho el medio maratón. Es una carrera que son 21 kilómetros, siempre se busca una fecha que, que no sea... ...se buscó siempre una fecha que no sea ni, ni, ni quiese mucho frío... ...y más estando aquí en Elche, que sabemos que es un sitio donde Bien. la temperatura... ...pues no es muy agradecida... ...y no llegar tampoco a esos días de verano, ¿no?, que el calor es tan sofocante... ...y que 21 kilómetros por aquí por Elche, por el asfalto, pues sería un poco... ...no sé, un poco, la verdad, pues malo para lo, los corredores, no sería peor para lo que son las marcas y para los mismos atletas que participan mm. en la prueba. Bien, pues, ¿cómo hay que apuntarse a la prueba? Sí, bueno, ya sabemos, tenemos dos, dos, páginas, dos páginas web, es y, y championship.com, mm -hmm. donde se pueden apuntar, ...y hasta el 30 de enero la inscripción será de 16 euros... Uh -huh. ...hasta el 20 de febrero, del 31 de enero al 20 de febrero 18 euros... ...y del 21 de febrero hasta el 6 de marzo 20 euros... ...además también los precios no lo incluyen el seguro de, del deportista... ...del atleta ¿no? que participa necesita un seguro o una, un una licencia federada... ...con lo cual tendrán que pagar pues esos tres euros más que es el seguro... Uh -huh. ...pero los atletas que están ya federados, tanto los atletas federados... Uh -huh. ...como los que los que tienen el carnet plus de corredor... ...eso pues no, no tendrán que pagar esos tres euros de, uh -huh. de la licencia. ¿Y los 21 kilómetros serán los mismos que el circuito urbano que, tu, que vimos en octubre? Sí... Sí, es un circuito ya homologado recientemente, por prácticamente un poquito antes de la pandemia, en el 2019 se homologó, con lo cual podrá haber atletas internacionales, se puede competir cualquier tipo de competición de medio maratón con jueces internacionales. Está homologado por la Real Federación Española y es el mismo circuito que se ha venido que ha venido siendo estos últimos años, que pasa por, por todos los barrios de Elche uh -huh. y, que, y que da gusto también pues ver todo ese patrimonio de la humanidad, pasa por el recorrido, tiene mucha presencia del palmeral de Elche y entonces creo que es un recorrido muy atractivo para los corredores, no es aburrido y es bastante atractivo, no es llano, llano del todo, pero claro. tampoco es muy sinuoso, con lo cual se pueden hacer marcas, marcas asequibles y marcas buenas para uh -huh. los atletas, que es lo que muchas veces estos corredores populares ...pues quieren... Uh -huh. ...y quién, eh, quiénes son los organizadores de este evento... ...ayuntamiento, el club de Caldón... ...quiénes hay detrás de la media... ...sí, corazón? detrás pues... ...está, vamos, desde, desde la primera edición... ...el club de atletismo Elche de Calón ...y siempre con esa con esa colaboración... ...y esa, y esa organización del, del Ayuntamiento de Elche... ...que siempre ha apoyado esta prueba... ...y que sigue apoyándola y esperemos que... ...que siempre apoye esta prueba... ...que creo que además es emblemática, tú lo has dicho... ...es a nivel deportivo, pues el medio maratón más antiguo del mundo... ...creo que, que ya deja ya el sello de lo que significa para la ciudad... ...este evento deportivo, creo Pero que es lo, el, el evento está, deportivo más importante. ¿Eso está comprobado? ¿Que este maratón es el más antiguo del mundo? Sí, ¿Es hasta medio ahora... maratón, claro. Exactamente, es, la, está comprobado porque no ha habido... ...si sí que han habido, pues yo sé que hace cuatro o cinco años alguien dijo que, que en, en Sudamérica había habido... Pero no hay... Es únicamente pues, el decir, mira, se hizo hace tanto tiempo este medio maratón, pero no hay constatación, no hay pruebas, no hay constatación de, de fechas, de, de resultados, de que de continuidad, cosa que sí que el medio maratón de Elche pues puede demostrar pues desde aquel aquel día que, que Manolo Jaén y un grupo de... ...de atletas de aquí de, de Elche, pues decidieron hacer una maratón... ...no se pudo hacer la maratón y decidieron hacer ese medio maratón... ...en, en dos días, de hacer medio y medio y hacer una maratón... ...y a partir de entonces, pues eh, por eso es la idea de que fue aquí... ...el nacimiento de, de lo que es el medio maratón. Eh, antes de, en la prepandemia, en años anteriores a 2020... ...este, esta prueba, este medio maratón llenaba los hoteles de Elche... ...y de Alicante... No te lo puedo asegurar, pero no, no, no, no ha sido un, un evento que... Antes, pues más bien los atletas que venían eran más bien de cercanía, ¿no? Eran uh -huh. atletas, venían de Valencia, de Murcia... Te hablo, pues, de cuando yo estaba, incluso cuando yo corría, ¿no? Hace 25, 30 años... Después ya se fue un poco... Se fue, ya turismo entró también, empezó a... ...a difundirse un poco más a nivel internacional, a nivel nacional... ...y ya pues empezó a llegar gente que efectivamente como... ...estos uh -huh. los corredores populares pues suelen querer salir un día antes... ...dos días antes para vivir toda la fiesta de lo que significa un medio maratón... ...la feria del corredor, uh -huh. eh, ver a los amigos, ver a la gente que corres, ...sí, es un evento que, que, que atrae mucho... ...hay mucho compañerismo entre todos los, los, los atletas... ...porque se conocen de, de otras carreras... De de, otro, de, de, ...de de haber estado en otras pruebas... ...son casi siempre los mismos sobre o todo que, de, de lo que, que, que, que los estás, alrededores ya, de... ...que me estás diciendo que la proyección internacional... ...de este medio maratón todavía no se ha consolidado... ...todavía podría haber una sí, mejor promoción... ...¿se ha llevado este evento a Fitur? ...para la promoción... A Fitur, pues mira, no, no te lo puedo, decir no, bueno, te lo puedo no, decir. no sabéis, ¿no? ¿Lo desconocéis? No, yo no, no te lo puedo asegurar si sí o si no, porque lo desconozco. Uh -huh. Pero sí que sé que en los últimos años, pues es cuando eso se está dando pues esa proyección. Sí uh -huh. que es verdad que venían atletas de extranjeros, uh -huh. pero muchas veces pues contratados, ¿no? que venían pues atletas de, de calidad, siempre una prueba de este uh -huh. tipo, pues de tener un grupito de atletas, como ocurrió esta en la última edición con, con que batieron el récord las mujeres, ¿no? El récord de mujeres, vamos, fue... Pero, pero ¿contratados por quién por vosotros? ¿Contratáis a veces grupos de corredores? Sí, son, no, atletas que se ponen en contacto con el club o uh -huh. se ponen en contacto con el ayuntamiento, pero normalmente con el club y que son atletas, pues, digamos, más de élite, más de que tienen, que acreditan marcas y siempre, pues, a lo mejor, pues, se eh, Se le hacen no son contrataciones, pues como existen otros deportes donde hay mucho más dinero y donde... Pero bueno, sí es cierto que mejor, por... pues el atleta viene... Uh -huh. No, e ellos vienen porque saben que, que es probable que, que, que ganen y se lleven pues el premio ese económico que da el medio maratón de Elche, tanto a mujeres como hombres, que se dan los mismos premios, pero a lo mejor viene y lo que se le hace es porque se le paga el hotel, o ¿entiendes? Yeah. Es decir, eh, lo que es la estancia vale, vale, vale. tampoco lo, sí. lo, se puede hacer mucho más de momento, lo pero mismo. que siempre es bueno que haya algunos atletas de cierta de calidad miter. para que le den un poquito de, de empaque a, a la prueba. Y pero vamos todo lo si se baten récords. En récords. Eh, exactamente. Eh, ¿Qué premios en metálico son los que dais? Pues este año, no sé yo, o sea, no, sé yo no te lo puedo decir ahora mismo. Uh -huh. los, no los tengo aquí, no te lo puedo decir... Pero son, son unos premios bueno es decir, son unos, unos premios. ¿El año pasado cuántos días? no están mal. ¿Cuántos? Creo que se dio 600 euros ah. o al primero, no sé, o algo más. Mira, no ya. Ya. te mentiría. Ese tipo de cosas, pues los lleva más bien lo que es toda la organización del medio maratón y todo. Uh -huh. Bueno, pues la cuestión es que estáis todos preparados precisamente para que la prueba se lleve a cabo, eh, recorra uh -huh. esos 21 kilómetros urbanos, eh, los corredores, que se apunten y que la ciudad pueda disfrutar de este espectáculo deportivo. Muchísimas gracias, José Valeriano, por los detalles que nos has dado de esta prueba. Gracias, gracias a vosotros por llevar. Muchas gracias. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Material escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, material Scano Aislamiento térmico-acústico, material escano. Para impermeabilizar, material escano. Material escano imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Buenas Pablo, ponme dos barras integrales rusas y una hogaza australiana de esas, porfa. Tengo pestiños japoneses, ¿te pongo medio para el postre? Lo normal es que el pan de cada día sea de aquí. Tan normal como que tu coche lo sea. Llévate la gama Citroën Made in Spain con impuesto de matriculación de regalo debajo del brazo. Porque el pan y todo sube. Pero en tu Citroën no se nota. Citroën Grupo Marcos Cada noche en tele -Elche te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan seis minutos para llegar a las diez de la mañana y nosotros hacemos un alto en las entrevistas para disfrutar de Los Reyes del Mambo, la canción de Efecto Pasillo. Los reyes del mambo, la música suena, la plaza esperando. Vuelven la rama y el charco, La caña de azúcar, ya estamos cantando, dímelo. Yeah. Yeah. Yeah. El ritmo tomando por la carretera, dos viejos bailando, cadera con cadera, los jóvenes cantando, brindando en la cadera, los niños saltando charcosela. Puso un café a Doña Rita, hay que le supo más gloria bendita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 Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Aprovecha la liquidación de cocinas y electrodomésticos de la exposición. Precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación, complementos. Rebajas irrepetibles en Hogar Mobiliario. Interiorismo de vanguardia. Avenida de 99, Elche. Si tens un establiment comercial de servei o la regidoria de comerç de l'Ajuntament d'Elx t'anima a dir-te a la campanya de bons de consum Elx en Reactivem que estimularà les compres en el municipi del 7 al 31 de gener. Pots consultar les bases i realitzar la inscripció de manera gratuïta fins al 20 de gener en elxbonoconsumo.es Ajuntament d'Elx Regidoria de Comerç.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 lavar, bares para vivirlos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Dos minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros ahora disfrutamos de la música de este grupo valenciano, el grupo El Dilubi. Aquella que vas a ser, serás la tres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 ...pasan dos minutos de las diez de la mañana... ...damos la bienvenida a quienes nos siguen... ...a través de la señal de tele -Elche. ...la glorieta comenzó a las nueve de la mañana... ...hemos hablado con la poeta y actriz Esther Bellán ...porque viene hoy a Elche a presentar su libro... ...Poetas en el Puente de los Espejos... ...y acabamos también de entrevistar al presidente... ...del Club de Atletismo Elche de Caldón... ...José Valderiano, para darnos a conocer más detalles... ...de la prueba del medio maratón de Elche... ...que se va a celebrar el 13 de marzo... Eh, ...y que llega a su 49 edición... ...y en esta segunda parte del programa La Glorieta... ...comenzamos también con otra entrevista... ...porque la coordinadora de familiares y usuarios... Y yo, ay, perdón... ...vaya, me he quedado un poco afónica... ...la coordinadora decimos de familiares y usuarios... ...de residencias de la Comunidad Valenciana... ...y también la Asociación de Familiares... ...por el Bienestar de los Residentes, Atbar ...han denunciado la grave situación... ...por la que atraviesa la residencia de Altavix... ...debido al brote de COVID... ...que están padeciendo... ...y que a día de ayer... ...decían que afectaba a 71 residentes... ...y 21 trabajadores... ...denuncian que no están recibiendo mucha información... ...del estado en que se encuentran... ...pero saben... ...que los afectados están aislados... ...y aseguran que la empresa concesionaria no ha contratado ningún tipo de refuerzo y que la plantilla además está desesperada. Hay turnos que no tienen ya enfermeras y están reclamando a la consellería que envíe personal. Pues bien, para saber más de esta preocupación de los familiares hablamos hoy con la portavoz y miembro de la Junta Directiva de Recova, Esther Pascual, a quien volvemos a saludar. Esther, muy buenos días. Buenos días, Rosmarie. Bueno, siempre te llamamos, por desgracia, eh, por las situaciones eh, tan complicadas por las que atraviesa esta residencia. Supongo que todas las residencias de la Comunidad Valenciana están teniendo este problema de la de los contagios por esta variante Omicron, que dicen que es mucho más leve que la anterior, pero ¿por qué en Altavix preocupa, ¿Preocupa este brote de contagios? Preocupa este brote de contagios por el volumen que tiene... Eh, ...y porque la gestión de esta residencia eh, eh, sabemos que no es la adecuada desde hace mucho tiempo... ...entonces es cierto que si en, en la sociedad fuera hay incidencia es normal que dentro de la residencia... ...también haya cierto, cierto cierto número de contagios... ...pero es que en esta residencia siempre todo cobra una magnitud increíble... ...porque la gestión no es la adecuada, llevamos diciéndolo muchísimo tiempo y nadie nos hace caso esta residencia no está bien. Entonces, cuando ocurren problemas de este tipo, pues no se, no se solucionan como deberían, no se acometen, no se siguen los protocolos como se debe y no, no se eh, implementan, por ejemplo, los refuerzos que se precisan. Entonces, claro, siempre es la que más nos, nos preocupa por ese motivo. Y tanto, pues vamos a ver. Eh, a fecha de... Ayer eran 71 residentes eh, afectados, mm -hmm. contagiados por eh, esta variante de Omicron y 21 trabajadores. ¿Cómo están los residentes? ¿Ha habido alguno hospitalizado? ¿Hay alguno en la UCI? ¿Cómo, qué, ¿Qué información tenéis? Pues que sepamos, eh, no hay ninguno hospitalizado, pero también he de decir que mm, ya no solo esta residencia, ninguna residencia está dando apenas información, Eh, desde hace tiempo hay bastante eh, falta de, de comunicación con las familias. Eh, sinceramente, no sé si es porque vienen elecciones, no sé por qué motivo es, pero es que no pueden ser eh, estas, estas faltas de, de, de datos, porque los familiares necesitamos saber eh, cómo están dentro. Eh, entonces, no me sirve la, la protección de datos. Porque hay cosas que trascienden eh, esa protección de datos y tú, no, tú tienes derecho a saber qué acciones están haciendo dentro. Y lo que sí que ha trascendido y lo que sí que sabemos es que no hay ningún refuerzo de mayores, de, de personal para cuidar a estos mayores. Y el problema ya no solo es el COVID, que también lo es, que aunque esta variante sea más leve, eh, están leves hasta que dejan de estarlo. Tú lo sabes, Rosmary. Entonces, estamos preocupados por el COVID, pero también por el resto de cosas que tienen estos mayores. Porque tienen <coughs> perdón, tienen diabetes, tienen problemas intestinales, tienen muchísimos, muchísimas patologías que hay que tratar. Y además, los cuidados básicos. Si no cambias los pañales cuando toca, pues se multiplican las infecciones de orina. Si no les puedes ayudar a comer, pues se van a debilitar nutricionalmente y entonces tampoco va a ayudar en su recuperación, por ejemplo, del COVID o de otras cosas. Eh, si, si no puedes tomar eh, la, los niveles de cómo tiene la diabetes, pues se va a descompensar. Si no puedes curar las llagas que no se están curando, esas llagas van a empeorar y una infección les desestabiliza muchísimo, eh, vamos, les puede costar la vida. Entonces, estamos preocupados por el COVID y estamos preocupados por todo aquello que les puede traer el que no estén bien cuidados. Eh, ¿Pero eh, los familiares eh, han denunciado que no están recibiendo los cuidados adecuados los residentes que hay en, en, es, en el geriátrico de Altavix? Los familiares están desesperados. A los familiares, eh, muchos intentan llamar a la residencia y es imposible contactar con alguien que te diga cómo está tu familiar, si ha tenido fiebre y cómo está. Quiero decir, es que no dan abasto, o sea, es que... Además de no tener enfermeras, que es una de las carencias más graves que no es de ahora, que llevamos desde el verano sin todas las enfermeras que necesitamos, es que ni siquiera tienen la decencia de poner a un auxiliar que sustituya a su enfermera. Porque es cierto que es difícil contratar enfermeras. auxiliares no hay problema. Eh, entonces, ¿por qué no contratan ese, ese auxiliar que ayude a, a, a, a, a acometer todas las funciones? Esta pasada noche... No había ninguna enfermera de noche con 71 contagiados de COVID con, que pueden empezar con pues, consideraciones con fiebre, con un montón de cosas. No hay nadie, en, o sea, dos auxiliares para toda esa magnitud de problemas que tiene la residencia. Es que es increíble, es que no... Uh -huh. Yo sinceramente me parece que todos los responsables de la gestión de esta residencia eh, tienen que ponerse manos a la obra de una vez, porque es que no podemos estar siempre así. Uh -huh. Es que... Mm, ...un mínimo de dignidad... ...para, para estas personas... Vale. ...es que no se termina de solucionar nunca... El, ...el problema de esta residencia... ...y que habéis... Eh, que, ...aparte de esta denuncia pública... qué habéis eh, reclamado... qué habéis pedido... ...pues los, los trabajadores... ...quieren que Sanidad envíe refuerzos... ...que además... ...los debe de enviar la empresa... ...porque la empresa tiene que cubrir las bajas que tiene... ...que no las está cubriendo... ...entonces... Por un lado, la empresa tiene que asumir su parte de responsabilidad y, por otro lado, pues evidentemente que Sanidad intervenga y que Sanidad ponga un poco de orden ahí, porque los familiares están muy descontentos con el equipo directivo, con el coordinador de enfermería, con el director, porque es que se necesita alguien que lleve la batita y la lleve bien. Tú necesitas, como trabajador, entrar a la residencia y saber exactamente lo que tienes que hacer. Ya he perdido la cuenta de las veces que hemos pedido el plan de contingencia, los familiares. ...y no nos lo facilitan... ...pero te hablo no de meses... ...te hablo desde hace más de un año... ...que además ese plan de condiciones... ...se ha tenido que ir actualizando... ...y no lo tenemos... ...y lo hemos pedido vía el cinto y del o se ...lo hemos pedido a Generalitat... se ...lo hemos pedido a las dos consellerías... ...tanto a la de Sanidad como a, como a la CIPI... Eh, ...lo hemos pedido a la residencia... ...no mm. sé, o sea, ya está bien... ...o sea, cualquier persona que me esté viendo ...si tiene a su hijo en un centro educativo tiene exceso a de contingencia del, del centro educativo. ¿Por qué no lo tenemos a las de las residencias de mayores? Eh, Pero esto que es? no eh, pueden estar los mayores pues este, discriminados. Esther, eh, este, eh, la verdad es que lle llevas mucho tiempo pues, denunciando estas deficiencias en la residencia de Altavix. La tragedia que ocurrió ayer en Moncada, en la residencia de Moncada, con seis fallecidos por un incendio, puede... ¿Puede sacudir la conciencia de los responsables de la Consejería de Políticas Inclusivas y de Sanidad para mejorar las residencias de ancianos en esta comunidad? Pues esperemos que así sea, ayer fue un día de luto, lo sigue siendo hoy, estamos muy pendientes de la evolución porque hay gente de más de 90 años herida grave. Eh, es algo que llevamos denunciando mucho tiempo, en la plata, tanto en la plataforma estatal, en Recova... En, ...en diferentes sedes, los planes de autoprotección no están bien... ...o sea, tú no puedes tener tan poquito personal de noche... ...pero es que además, los edificios de muchas residencias... ...y una de ellas es Altavis, están viejos... ...igual que ayer, todavía se está investigando... ...hubo una, eh, una incidencia, parece que en una cama eléctrica... ...o en un respirador, no se sabe aún, lo están, se está investigando... ...desde los diferentes servicios Eh, eso en Altavis puede pasar. De hecho, estuvimos sin luz el año pasado por unos, por unos cortocircuitos en unas camas. De, es, eh, en Altavis se ha reclamado eh, material, porque está súper viejo el que hay, a la dirección del terreal desde hace casi un año y no se ha enviado. O sea, eso que ocurrió en Moncada puede ocurrir en cualquier residencia, porque son personas dependientes. Porque acometer una evacuación con tan poco personal, con tanta gente con defectos de movilidad… Es muy difícil, mira, tenemos un bombero en Recoga y ayer hablaba yo con él, es un miembro de, de la coordinadora, y, y, y ese mismo problema, en una reunión que tuvimos con el CINIC no hace mucho, lo estuvimos exponiendo porque él, claro, como ha trabajado en ese sector, está muy preocupado porque cuando ocurre una tragedia como la que, por desgracia, ocurrió ayer, eh, eh, pues mira las consecuencias que ha Seis muertos, o sea, bueno, es que ayer hablábamos con algunos familiares Y es que se te parte el alma, es que es durísimo, o sea, imagínate que se te vaya así tu familiar. Pues es, es, eh, lo de las residencias, eh, alguien tiene que solucionarlo, o sea, eh. desde los diferentes sectores de familiares no paramos mm. de trabajar, tanto en la plataforma estatal como autonómica, mm. y, y sí nos piden plazos, sí que parece que desde el ministerio nos escuchan, desde Consellería sí. nos escuchan, se están preparando nueva legislación, pero hay que correr más. Cuando preguntamos precisamente a los responsables municipales sobre la situación de la Residencia de Altavix, que lleváis años denunciando las deficiencias con o sin pandemia, nos, siempre nos dicen, ya, se está, ya está en vías de solucionarse, porque hay que recordar que Mónica Oltra, la consellera de Políticas Inclusivas, estuvo reunida con ustedes en la Residencia de Altavíx y se comprometió a invertir, Y creo que las obras de mejora han comenzado con el aire acondicionado y con la remodelación del jardín de Altavix. ¿Ha comenzado esa inversión, ese compromiso en, en el geriátrico sí, de Altavix? Sí, el compromiso ha comenzado, pero es que hay que ir más rápido. Es que los radiadores no están bien. Es que ahora mismo, mira qué frío hace hoy, no, no funcionan. El, por lo menos el 40% de radiadores no funcionan. Las puertas de emergencia, que lo seguimos diciendo al hilo de lo de Moncada también, están también sin reparar. Entonces, el jardín lo están haciendo, pero en el interior también hay otras hay otras pequeñas reparaciones que, que se supone, como nos dijo Mónica que entraban dentro de, de ese presupuesto del contrato mayor, que no están, que no están eh, realizadas y acometidas. Y las puertas de emergencia, créeme, que son muy importantes, porque... Eh, Es que ojalá nunca ocurra nada parecido a lo de Moncada, ni en esta ni en ninguna otra. Pero hay que ir por delante de, de que ocurra eso y hay que dejar las cosas bien para que si ocurre cualquier cosa se pueda, se pueda evacuar el centro y se pueda cumplir los protocolos bien. Pero es que no podemos estar así, siempre suplicando. Entonces sí, sí que es cierto que Mónica Oltra eh, esa, esa inversión parece que la está implementando, pero queremos más celeridad. Y, y luego queríamos, queríamos agradecer, porque en estas circunstancias pues, es muy de agradecer, de nuevo a, a Panamayac, que hizo esa dotación de televisiones a las habitaciones, porque ahora que vuelven a estar aislados, pues esas televisiones, la verdad, les ayudan bastante a pasar el tiempo, así que de nuevo pues, quiero agradecer a esa empresa ilicitana y esa aportación que hizo, que, que es ahora mismo fundamental para que no se les hagan las horas tan largas. Sí, porque estamos hablando en estos momentos de 71 aislados. No sé si hoy habrá más, pero estamos hablando de que es la, casi la totalidad, porque son 105 ¿no? las plazas. Uh -huh. sí. ¿Están todas ocupadas o, o no? Eh, las 105 plazas sí, porque tiene más plazas, pero como tienen que dejar un porcentaje de yeah. habitaciones individuales para aislamiento, no se cubren el total, lo que también está cerrado es el centro de día que hasta hace unos días todavía estaba abierto, pero cuando se empezó con el brote otra vez, les dijeron que no podían asistir al centro y, claro, evidentemente no están habitados de forma individual porque no hay suficientes habitaciones. Eh, imaginamos que los habrán agrupado por carga viral, no lo sabemos. Tantos detalles, ojalá los tuviéramos, pero no nos los han. Y ahora, en estos momentos, si es las visitas se han cerrado eh, al, claro, a la residencia. Claro. Bueno pues esperemos que el broto. El brote no vaya más, no, no requieran de la hospitalización de los afectados, que los trabajadores recuperen pronto el volver otra vez a, a la residencia y que hagan caso, hagan caso de todas las reclamaciones de, de ustedes, los familiares, que llevan años solicitando que se mejoren esas condiciones. De, y los cuidados y sobre todo que se refuerce la plantilla pero lo que ustedes están pidiendo ahora mismo es que la empresa concesionaria salga eh, se recupere esa gestión y que sea directamente la consellera de políticas inclusivas la consellería de políticas inclusivas quien se encargue de gestionar este geriátrico no es lo más inmediato lo que ustedes ahora piden bueno lo más inmediato ...es que se refuerce el personal... Yeah. Y, que, ...y que Sanidad ayude... Eh, ...eso otro... ...Mónica Oltra... Mm, ...ya nos manifestó... ...que era enormemente complicado... ...a nivel jurídico... ...y que ella eh, confiaba más... ...en una mejora por parte de la empresa... En, ...en su gestión... ...pero esa mejora... ...a nuestro parecer... ...nunca llega... ...entonces evidentemente... ...esa reversión a público... Eh, Eso es algo que lleva su tiempo y lleva su proceso. Uh -huh. Lo más urgente ahora mismo es, es salvar eh, la salud y, y la dignidad de estos mayores, ahora mismo, porque los trabajadores están haciendo mucho esfuerzo, eh, estamos también súper agradecidos a ellos y los pocos que todavía quieren trabajar en residencias, porque es un trabajo muy duro y muy mal pagado, pues los tenemos que cuidar. Y, ...y tenemos que prevenir que ellos también puedan caer... ...porque necesitamos que no caiga ninguno más... ...porque es que necesitamos que alguien cuide a estos mayores... ...entonces lo más urgente es la salud a los mayores ahora mismo... ...pero esa petición... ...por el descontento con la gestión de esta empresa... ...es, es una petición que siempre tenemos que recordar... ...porque ni el demoledor informe del sindic ...hizo que eso se pudiera conseguir... ...cuando era gravísimo todo lo que había ahí... Eh, ...nosotros estamos en contacto con Fiscalía... ...con Generalitat... Ellos siempre dicen que, que bueno, que van mejorando, que... y nosotros no lo terminamos de ver. No terminamos de ver esa mejora y a la vista de las cifras y de las cosas que ocurren allí, eh, lo dejamos. O sea, no termina de mejorar. Todas las residencias tienen algo de incidencia, pero es que lo de esa residencia siempre va un paso más allá. Y, y, y por eso siempre nos toca alzar la voz, porque... Mm. Y, Estamos hablando de personas y de personas que tienen que estar bien atendidas. Y tanto. Pues por eso nosotros hacemos eco. Os dejamos estos micrófonos y siempre estamos pendientes de vuestras denuncias. Esther Pascual. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. 101.4, tele Radio Marca.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 Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes, Teleelche, Radio Marca. Nos gusta Elche de tu coche y obtén la mejor valoración. En Wallscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Wallscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en wallscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. ¿Alguna mesa de cuatro? Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan o vienes antes o no cenas Aquellos están con los cafés, los mira fijamente a ver si se ponen nerviosos Los miro yo también Tú no te quedes mirando, llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos Ven a tu concesionario SEAT en Elsa y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oneza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción dental doctora paola zas está de aniversario cumplimos un año y para celebrarlo sorteamos tres blanqueamientos dentales síguenos en nuestro perfil de instagram doctora paola zas dale a me gusta a la publicación y menciona a dos amigos luce tu mejor sonrisa con clínica dental doctora paola zas en calle maestro albeniz 6 elche teléfono 966 171 290 mi buca es eléctrico, mola un montón Lo meto en el centro, es lo mejor Cargo como quiero, hace match con mi pelo Me miran con recelo porque es todo confort Full renting y energía, con mantenimiento Es una fantasía que me pone contento Te lo rapeamos para ver si te mola más Pero un Citroën IC4 eléctrico made in Spain mola todo Y con full renting todo incluido, mola mogollón Citroën Grupo Marcos 101.4 tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Bien, pues son ya las 10 y 22 minutos de la mañana e iniciamos esa ronda de noticias después de hablar con la portavoz de Recova, la coordinadora de familiares de, de, por la, de, familiares de usuarios de residencias de la Comunidad Valenciana por la denuncia que han realizado debido a ese brote de COVID que afecta a 71 residentes y 21 trabajadores. Nos ha dicho que les preocupa mucho porque la situación está siendo muy complicada en esta residencia ya que hay muchos turnos que ya no tienen enfermeras porque los trabajadores están de baja. Marga García, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Bien, eh, supongo que será una de las noticias que nos ocupera, ocuparemos hoy eh, para abordar, porque hay escasa información, dicen desde la Consellería eh, no, no les, o desde el centro, por aquello de la protección de datos, uh -huh. no les comunican a los familiares eh, cómo se encuentran o de qué forma están aislados y demás, a ellos les preocupa. De momento ha dicho que no hay ningún hospitalizado, eso es una buena noticia, todos los afectados por Omicron... Parece que tienen síntomas leves, pero claro, estamos hablando de residentes, algunos de ellos de más de 90 años. Sí, precisamente ayer el alcalde durante ese visita a San Antón, bueno, pues se le preguntó por la situación de la residencia de Altavís y señaló que bueno, que estaba convencido que los protocolos de la consellería pues harán todo lo posible por garantizar la salud de los usuarios y dijo que eso sí, el ayuntamiento estará vigilante para que se cumplan Bueno, pues esos protocolos y que las condiciones de esos usuarios y también de los trabajadores bueno, pues sean lo mejor posible. Pues esperemos, porque de forma desesperada ya los trabajadores están pidiendo que vengan refuerzos de la Consejería de Sanidad. Veremos si hoy se cumplen esas reclamaciones, se da respuesta a esas reivindicaciones o a ese llamamiento desesperado de los trabajadores. Bien, eh, y con ello abrimos lo del COVID porque tenemos balance hospitalario y la verdad es que nos demuestra, estamos diciendo que Omicron es muy leve, que hay una explosión de contagios, pero nadie tiene que olvidar que sigue habiendo fallecidos. Sí, sigue habiendo fallecidos. Para empezar, bueno, te hablo de ingresados, a día de hoy son 93, 83 en planta y 10 en la unidad de cuidados intensivos y tenemos que lamentar dos nuevos. ...fallecidos, ayer hablábamos de un nuevo fallecido más... ...así que bueno, pues en los últimos días vemos... ...como esa variante Omicron, bueno, pues no es tan leve... ...como parece y bueno, pues los datos así lo atestiguan Bien, pues tenemos un balance hospitalario... ...donde nos muestra esa cara más trágica... ...de esta pandemia, que esperemos que llegue ya al final... ...de, con la vacunación... ...y con la inmunización eh, de toda la población. Bien, pues Marga, aparte del COVID... ...hoy tenemos que hablar de Fitur... ...no sé si me dará tiempo a conectar eh, con Fitur... Eh, ...pero, ¿qué, ¿qué nos cuentan nuestros compañeros? ¿Has podido hablar con Ana Pascual o con Salvador Campello? Eh, bueno, ayer abrió sus puertas Fitur con ese stand propio... ...esa novedad, uh -huh. bueno, pues... Eh, ...con motivo de ese 125 aniversario del hallazgo de la dama también bueno se presentaron algunas iniciativas como no bueno, ese nuevo paquete de experiencias bueno para que el visitante conozca bueno pues todos esos atractivos no solo culturales sino también gastronómicos o deportivos de la ciudad además hoy también habrá un eh, bueno, hoy un es acto, el día de la comunidad valenciana. es el día de la comunidad valenciana bueno, pues habrá un acto especial bueno pues se presentará bueno pues la nit del alba como fiesta de interés turístico nacional, bueno, pues como uno de nuestros uh -huh. principales reclamos, bueno, para que los visitantes ahí en Fitur conozcan que Elche no solo es la dama, sino que hay mucho más para conocer Por eso hoy está el alcalde de Elche allí, porque no solo va a presentar la NIDEL del Alba, la va a promocionar como fiesta de interés turístico nacional, sino que también va a recibir el premio que nos da un SICTEC, no sé las siglas, el sí, acrónimo Sí, ese premio SICTEC, bueno, que hablábamos Sí. ...hace unos días allí se recogerá... ...el alcalde estará a poquitas horas... ¿Ah, sí? que se volverá creo que por la tarde debido a ese partido ah, de claro, Copa del Rey hoy sí, que Sí, es un día movidito, no solo en Fitur sino también aquí es con verdad. ese partido de Copa de Elche-Real Madrid así que es creo cierto. que el alcalde estará unas horitas y se vendrá para estar en ese partido ¿Quién se va a perder? al supercampeón y al Elche bueno, pero nosotros en, en animaremos el, por supuestísimo a los octavos de final de, de la, de la, Copa, del la Rey. Copa del Rey del Elche Club de Fútbol vamos a ver, hoy tenemos, a ver si nos da una alegría ...este equipo que ha comenzado el año mmm, dando ilusión... ...mucha sí. ilusión y muchas alegrías al afición. ...a ver si esa alegría continúa eliminando al supercampeón... <risa> ...no sé, no sé... ...bueno, bueno hay, que confiar, hay, que soñar, hay que confiar... ...hay que soñar, hay eh, que soñar... ...esto es en cuanto a... ...supongo que Paco Gómez nos hablará ahora en su crónica sí. deportiva... ...sobre ese importante encuentro que tendremos hoy, esta tarde... Eh, eh, ...esto en cuanto a fitur Pero los que se han quedado aquí eh, hay también noticias que dar. Hoy nos van a dar, conoceremos más detalles de esa oficina de la energía que ya anunció cuando vino Mireya Moyá sí. a hablar del anteproyecto de ley de cambio climático, ya avanzó este 10. Y habrá una oficina de la energía en Elche en 2022. Sí, se fue ese compromiso que anunció hace apenas unos días y hoy se presenta, conoceremos con más detalle bueno, en, en qué va a consistir esa oficina claro. de la energía, pero además también inauguran una nueva estación de Biciel, ya son más de 50 en todo el municipio. En este caso se instalará junto al Centro de Salud de El Toscado. Y en la página de sucesos que tenemos, Marga, hoy, Hoy jueves, 20 bueno, de enero, ¿hay algún suceso eh, que debamos destacar? Bueno, pues en el clave de sucesos volvemos a hablar de robos ¿Mm? en el Camp Dels porque la policía local ha detenido un hombre que sustrajo un perro y varios electrodomésticos en dos fincas de Alzabares Alto. Cuando ¿Se los llevó agentes... también a la mascota? Se llevó a la Qué mascota barbaridad. y también a electrodomésticos. ¡Qué barbaridad! Y cuando los agentes lo localizaron, bueno, pues este, bueno, pues llevaba en una carretilla todos esos electrodomésticos y además también, bueno, pues llevaba a ese animal, así que lo identificaron y, bueno, pues lo devolvieron a pues su dueño. No sé si estará más penalizado el robo de la mascota con esto de la ley del sí, bienestar animal. Es verdad. Habrá que ver en algún artículo si sí. esto conlleva más sanción, pena o multa, depende de la calificación del delito que haya cometido este este amante de lo ajeno, este ladrón o delincuente. Muy bien por la policía que lo haya detenido. Supongo que eh, la colaboración ciudadana habrá tenido algo que ver. Eso es lo que esperemos. Eh, nosotros ahora, eh, Marga, todas estas noticias eh, bueno, pues, llegarán a la una, ¿no? Contigo. Sí, llegarán a partir de la una con, bueno, nuestro, conmigo, con Inés. Rebelli también con Iciar Martínez, mis compañeras de los servicios informativos. A partir de la una toda esa información, pero en nuestra web, teles.es algunas de esas noticias ya están allí colgadas. Y esta noche en el Telenit ya sí con Salvador Campello. Lo bueno, mío pues, fue muy rápido, pero esta noche vuelve él <risa> otra vez al Telenit. Pues me has dado una alegría, ¿sabes? Ah, Por eso de escuchar eh, tú, Inés, Iciar, y Las chicas eh, al poder. Las chi Me, me gusta que la redacción cada vez haya más periodistas. Eh, y no estés sola, Marga. No, no, se agradece mucho. La mejor noticia de 2022. Eh, sí, <ríe> un buen regalo sin de duda. Reyes. Pues muchísimas gracias por A el diros. bien también de la información, de las noticias. Hasta luego. Hasta luego, Marga. Nosotros continuamos y ahora lo hacemos con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, que nos cuenta cómo se encara este encuentro de Copa que será esta tarde contra el supercampeón, el Real Madrid aquí en el Martínez Valero Hola, buenos días. Día importante para la afición del Elche Club de Fútbol. El Elche recibe al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey con campo lleno dentro de lo que es la restricción del aforo del 75%. Se esperan unos 24.000 espectadores que han comprado prácticamente todo el papel. Las entradas que estaban a la venta también es una alegría para la tesorería del Elche Club de Fútbol que va a cobrar un muy buen pellizco gracias a esta eliminatoria. En lo deportivo... El equipo licitano es una incógnita con algunas bajas importantes por COVID. En principio no estarían Pastore, José Maquico, Casillas... ...además de por lesión Pedro Vigas... ...veremos si los tocados... Boyé, Marcone y Roco ...pueden ser de la partida... ...Fidel sin embargo y Palacios... ...una vez dieron <coughs> negativo... ...ya podrían jugar en el Real Madrid... ...bajas importantes como la del guardameta Courtois... ...Carvajal por COVID... ...Militao por Sanción... ...y Marco Asencio por lesión... ...lo cierto es que como decía ayer... ...el asistente técnico... Eh, ...del el club de fútbol, del cuerpo técnico... ...ya que Francisco por COVID también... ...no podrá dirigir al equipo desde el banquillo... van a jugar jugar los que mejor estén e intentarán ponérselo muy difícil al Real Madrid. ¿Cuál es la clave para derribar al gigante blanco? Así nos lo comentaba el asistente técnico Ortega. Pues tal y como vienen ellos, haciendo un partido tácticamente perfecto, aprovechar las que tengamos y, y que ellos no, no aprovechen las ocasiones que seguramente nos hagan. Es verdad que es un equipo que Que bueno, a simple vista está. Viene de en cuatro días ganarle a dos muy buenos equipos, como son Fútbol Club Barcelona y Aleti de Bilbao. Eh, esto hace ver que, que vendrán con una moral importante. Y bueno, al final es que no puedes destacar nada. Eh, sabemos que va a ser un equipo donde nos van a poner en muchas dificultades, que tenemos que saber pasar ese tipo de dificultades, minimizar errores y seguramente... Eh, Eh, aprovechar las opciones que sí es verdad que es si un equipo que te da opciones te puede hacerle daño ¿no? La clave de un partido que dará comienzo a las 7 de la tarde en el Martínez Valero desde las 6 y media lo vamos a contar en directo aquí en la radio El Deporte, en Teleelch, Radio Marca Hasta luego Hasta luego Paco, estaremos pendientes y ahora nosotros cerramos la ronda de noticias con la información del tiempo con Vicente Bordonado El tiempo en Teleelch, Radio Marca con Vicente Bordonado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 Muy buen día, ya está llegando una masa de aire más frío y más húmedo que nos va a garantizar las temperaturas bajas durante los próximos días, incluso algunas precipitaciones de carácter débil. Hemos tenido una noche fría con predominio de cielos despejados, aunque en el último tramo de la madrugada ha comenzado a llegar nubosidad. Aquí en la estación meteorológica de Telaels, una mínima en torno a los 5 grados, pero con mucha sensación térmica de frío debido al viento. Flojo en el sur del Candel, con la ausencia de viento, temperaturas nocturnas que han alcanzado en pedanías como Derramador o Valverde, de los 0 grados, en Matola, Algoda o Pusol, eh, temperaturas negativas de casi menos 1 grado en buena parte del territorio, mínimas que han rondado valores entre los 2 y 5 grados. Hoy vamos a tener una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, paso de nubosidad a primeras horas, después y ya de cara a la tarde ambiente más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este y hoy alcanzaremos temperaturas eh, relativamente similares a las de ayer máximas que en buena parte del territorio alcanzarán los 14 o casi 15 grados algo de sensación térmica de frío mañana viernes ambiente soleado, intervalos de nubosidad de tipo bajo viento flojo de componente este, temperaturas a la baja en torno a los 13 grados mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 4 grados en el sur del Candel, temperaturas que van a rondar los 0 grados y para la mañana del sábado abundante nubosidad, no descartamos alguna precipitación de carácter débil, un día muy invernal con temperaturas que no van a superar los 12 grados, el domingo apertura de claros, se podría escapar alguna gota y temperaturas similares Propias de la época del año en la que nos encontramos. 101.4 Tele -Elch, Radio Marca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 ...en la cocina... ...pues hoy es jueves... ...hemos llegado a las diez y media... Son, eh, ...pasan seis minutos concretamente de las diez y media... ...y nos hemos introducido ya en el rincón gastronómico de Manoli Guilaber... ...que no está ella hoy... ...pero sí, eh, nuestra Nieves Gil... ...la propietaria del Fogón Ilicitano... Y ...a quien damos la bienvenida, Nieves... ...muy buenos días... Buenos días, Ros, hoy un poquito desde la distancia. Sí, bueno, pero eh, pero vamos, eh, pero eh, el, el contenido va a ser muy cercano, porque creo que, que te, vamos a hablar de tus sueños, pero vamos a explicarlo mejor, ¿eh? Porque, sí. primero, eh, este mes de enero siempre es muy especial, porque es el primero del año, segundo, porque se nos hace muy cuesta arriba, de ahí la cuesta de enero, poder llegar a final de mes, porque casi... ...hemos gastado los ahorros en los regalos... ...y en las comilonas navideñas... ...y esto también pasa factura... ...hay que recuperar la forma... ...y por eso la pasada semana hablaste de las dietas... ...pero esta semana vas a hablar... ...de los trastornos del sueño... ...porque también nos cuesta eh, conciliar el sueño... ...cuando tenemos tanto estrés... ...tantos problemas, tantos contagios... Eh, ...nieves, ¿qué es lo que debemos hacer... ...para poder soñar. Claro, pues sí, la verdad es que el problema del descanso... ...y de los hábitos de sueño, porque al final... Eh, ...tener un buen descanso eh, parte de tener unos buenos hábitos... ...y un poco de tomárselo en serio, ¿no? De saber que es algo imprescindible. El ejercicio, la alimentación y el descanso... ...son los tres pilares básicos de una salud óptima. Entonces, eh, ahora mismo, pues sí es cierto... ...que se está viendo que hay muchísimos problemas... Eh, ...con el tema de, del sueño y del descanso... ...la pandemia los ha agravado... ...los ha agravado por lo que tú has comentado antes... Claro. Eh, ...preocupaciones diferentes... ...hay algo que nos quita mucho el sueño... Eh, ...desde siempre y es la incertidumbre... Mm. ...cuando tú no tienes unas rutinas establecidas... ...cuando tú cada día no sabes realmente... ...a qué te vas a enfrentar... Eh, ...esa incertidumbre suele eh, causar trastornos de sueño, y llevamos ya casi dos años así, eh, con esa incertidumbre. A mí me pasa, ¿eh? no sé si a ti, pero a sí. mí me pasa, sí. yo ya no duermo como antes, yo siempre, había pensado, yo siempre había pensado antes de la pandemia que era por la edad, dicen, no, es que ahora cuando te haces mayor ya no duermes tanto, cuando alcanzas los 50, y ahora con la pandemia, pues peor, Es verdad que he visto que los trastornos del sueño eh, sí, se han sí, bueno. agravado en mi, en mi caso. No sé, eh, claro. Nieves, necesito sí. buenos consejos. Mira, eh, cuanto a la edad es algo muy común Entonces, eh, por, y tiene una explicación muy lógica además. Es la consecuencia de que vamos moviéndonos menos. Tenemos, Vamos reduciendo la actividad, tenemos menos actividad, sobre todo actividad física... Y entonces, eh, cuando llega la hora de dormir, pues estamos menos cansados y la sensación de, de, bueno, de ese cansancio, de tener que descansar, del sueño, tarda mucho más. Entonces es muy común, muy habitual, que eh, se duerman menos horas. ¿Preocupante? No. Sí que es cierto que eh, se recomienda, se sabe además, que el sueño, el descanso diario debe de ser no menos de siete horas, tengamos la edad que tengamos. ...entonces... Eh, ...entre siete y ocho horas... ...pasarnos, tampoco... ...tampoco es normal... ...porque claro, ya el cuerpo empieza a resentirse también... ...cuando estamos demasiadas horas... ...en ese estado, ¿no?... ...entonces, si partimos de unas siete horas de descanso... Eh, ...¿qué factores nos pueden ayudar... ...para conciliar bien el sueño?... ...pues ya vamos a ver los otros dos pilares... ...que son la alimentación... ...y son el, el ejercicio... ...dedicar un poquito de tiempo, todos los días, con media hora es suficiente, pero que sea constante, todos los días hacer ese, eh, ese ejercicio simplemente salir a andar salir a andar, respirar de forma consciente eso ayuda muchísimo a que cuando llega cuando las horas del sol ya se apagan y llega la hora de dormir pues eh, poquito a poco el cuerpo vaya entrando en ese estado ¿a qué vamos con esto? a hábitos los hábitos Eh, ...son más complicados porque eh, son costumbres... ...que tenemos que ir cogiendo desde pequeños... ...por lo tanto hay que enseñar desde, desde bien pequeños... ...a los niños a tener ese hábito... ...a que poquito a poco se vayan desconectando... ...ahora mismo estamos en un mundo muy tecnológico... ...los dispositivos, bueno, es, es, nos vamos a dormir con ellos... ...yo tengo que vigilar a mi hija... Uh -huh. ...porque se va a la cama a su hora... ...porque sabe que la estoy vigilando y cuando llega la hora de irse a la cama se va a la cama pero se va con el móvil escondido entonces yeah, eso e efectivamente no por qué porque ya sabemos que las pantallas impiden conciliar bien el sueño la cabeza sigue de alguna forma conectada y al no desconectar eh, hace que se que aunque aunque se duerma aunque cierres los ojos aunque te pongas en estado de, de en modo descanso la cabeza ...sigue con su actividad, entonces eh, eso no es nada recomendable... Eh, ...pero muchas personas nos dicen, pero si yo me duermo... ...hablando de las pantallas, es cierto... ...pero ¿Sí? muchos dicen, pero si yo me duermo poniendo la tele... ¿Sí? Pa ...parece que la tele eh, la necesiten... ...la pantalla de la tele es menos perjudicial... ...que las de los móviles o las tablets... La pantalla de la televisión eh, sí que es cierto que no requiere tanta atención cuando tú estás con el móvil o estás con una tablet, por ejemplo, con cualquier dispositivo digital, estás centrado en eso que estás viendo y estás pendiente. La televisión muchas veces se pone y se tiene como una distracción. Es muy habitual, como tú has dicho, ponerse la televisión para quedarse dormido. ¿Por qué? Pues porque estás oyendo ruidos, pero no le estás prestando esa atención. Con lo cual, desconectas poco a poco del entorno y sí que puede ser que eh, sea más fácil. Desde luego, como recomendable, no. Si es el, un método lógico. que algunas personas utilizan para eso, muy bien usado, no tiene por qué ser un problema, pero lo eh, lógico, lo ideal lo aconsejable es esa desconexión total de las pantallas. Y sobre todo, mira, si nos gusta leer, a mí me gusta mucho leer, mm. y es leer en papel. Hay que eh, coger un libro, libro en papel, primero porque cuando lo estamos leyendo nos va a ayudar mucho a esa concentración, no nos va a agredir a nivel visual como hacen las pantallas ...y cuando llega el momento de que poquito a poco vas llegando a ese sueño... ...pues simplemente cierras el libro y vas a dormir bien... ...tu mente ya eh, está desconectada de todos esos elementos audiovisuales. Yo os puedo contar un poquito... ...porque yo, yo soy la primera que se tiene que cada día pensar... ...en todo lo que os estoy contando, es algo uh -huh. que yo sigo ...porque yo tengo eh, mal hábito de sueño desde pequeña... Uh -huh. ...y entonces ahora pues la verdad es que me cuesta... Sí, es cierto que tengo una buena alimentación... ...la alimentación eh, la cuido bastante... ...y ahora eh, veremos a ver qué consejos... ...en qué nos puede ayudar la alimentación... ...porque es mucho, uh -huh. es básico... ...pero yo por ejemplo soy una persona... ...que desde los 13 años, eh, a los 13 años me puse a trabajar... ...porque uh -huh. yo cuando terminé la EGB... ...pues bueno, eh, en, aquellos, en, en aquellos tiempos, hace 40 años... Eso era así, y, era, y además era habitual, yo hice el bachiller en el, en el instituto, además en el, en el horario nocturno, el instituto de Carrus uh -huh. que es donde yo vivía, y entonces, claro, imagínate, yo me levantaba a las 7, porque a las 8 tenía que estar ya en el trabajo, y luego por las noches iba al instituto. Yo recuerdo llegar a casa por las noches, a las 11 de la noche, cenar algo, y entonces ponerme a estudiar. Vaya, ...porque claro, al día claro. siguiente tenía que trabajar... Claro. ...eso siendo una niña, eh, ¿qué pasa? Pues que lo adquirí en los, los años de, de, de instituto... Eh, ...ya se me quedó como, como algo eh, muy integrado en mí... ...entonces toda mi vida he seguido haciendo lo mismo... ...todo el día dedicándolo al trabajo y a los quehaceres diarios... ...y por la noche a estudiar, a estudiar, a leer, a repasar... ...con lo cual eh, cuando me doy cuenta... Pues estoy durmiendo muchas menos horas de las que son recomendables. Yeah. Entonces yo me voy aplicando cada día estos consejos que yo os estoy dando para que podamos eh, bueno, pues mejorar esa salud, porque sabes que descansar poco envejece mucho. Y eso sí que no. Eso sí que no. Hasta ahí hemos llegado. Eso es lo que iba a preguntar de las siete u ocho horas de sueño son fundamentales para el bienestar claro. de, de una persona. Sí. Te renuevan, claro, descansas y ves cómo mejora eh, la salud muy considerablemente. Cuando estás en cualquier proceso de pasando cualquier enfermedad o no estás bien, siempre te requiere descanso para todo. Vale. Descansa, duerme, porque te vas a recuperar mucho antes y mucho mejor. Pues entonces necesitamos saber qué alimentos son los que propician el sueño. Fíjate... Eh, yo siempre en esto me baso más en lo que no debes de comer que uh -huh. en lo que tienes que comer. Entonces, cuando tenemos problemas de sueño, ¿qué tenemos que establecer? Primero, una rutina de, de horarios, eh, un hábito de horarios que sea bastante, que no lo to podamos tomar en serio. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por las mañanas, desayunar bien. ¿Por qué? Porque son las horas que vamos a necesitar energía, sobre todo si eh, tendemos a dormir poco o, o a, des a no descansar muy bien, por la mañana estamos que nos falta energía. Entonces vamos a invertir todo uh -huh. este proceso, vamos a levantarnos, vamos a tomarnos un buen desayuno, eh, el almuerzo debe de ser también bueno porque todavía nos quedan eh, horas, nos quedan bastantes horas hasta la noche y… En, sobre todo, a partir de las 2 de la tarde, no, te, no tomar nada que contenga estimulante. Uh -huh. Ese café de las 5 de la tarde, para una persona que duerme poco, es muy contraproducente. A partir de las 2, como mucho de las 3 de la tarde, ya debemos de ir enfocándonos en el descanso, en el descanso que llegará por la noche. No debemos de tomar, por lo tanto, el café, el té, todo esto por la mañana nos da ese puntito, esa chispa que necesitamos y que no es malo para afrontar la actividad diaria, pero eh, tenemos que tener en cuenta que a partir de cierta hora, pues eh, sus efectos nos van a perjudicar. Alimentos, sobre todo frescos. Alimentos frescos que sean refrescantes y cuando frescos quiere decir a lo más naturales posibles. Ensaladas, fruta. Uh -huh. eh, comidas, eh, proteína a través de la legumbre. Las legumbres se combinan muy bien con el cereal, por ejemplo, con el arroz, con el maíz. Se combinan muy bien y con verduras. Por lo tanto, ahí vamos a tener una fuente de energía que nos va a ayudar a, eh, a, a enfrentar el día. Y cuanto menos azúcar es mejor. El azúcar nos da una, un subidón. Entonces, si tú tomas alimentos muy azucarados o tomas... Eh, ...no sé, dulces o bollería o demás... ...ese azúcar que contiene nos va a impedir el sueño... ...va a dejar que no podamos dormir bien... ...por la noche, cenas muy ligeras... ...sobre todo a base de verduritas... ...una tortillita a la francesa... ...un pescadito al horno, a la plancha... ...sin mucho condimento, lo más limpio... ...la comida lo más limpia posible... ...la cena no debería de ser más tarde de las 8... ...no debería de ser y cuanto más tarde hagamos la cena, más ligera debe de ser. Si tenemos que cenar más tarde, porque por trabajo, por obligaciones, por lo que sea, bueno, pues vamos a merendar bien, vamos a merendar, vamos a tomar fruta, vamos a tomar algo de proteína, y luego la cena, que sea algo muy, muy ligero. Y yo siempre, por las noches, sí que es verdad que tengo el hábito de tomar infusión, una infusión que eh, no contenga nada, ...que sea estimulante, quiero decir que no sea un té... Muy ...el bien. té de ninguna clase, ni blanco ni verde... ...café desde luego cero por la noche... ...y una buena incursión porque eso va a preparar el cuerpo... ...va a dar eh, intestinalmente, va a dar mucha calma... ...al aparato digestivo y nos va a ayudar a que poquito a poco... ...vayamos llegando a ese estado en el que nos vamos relajando... ...y entramos en, ya en ese, en ese estado de, de descanso... ...de que el cuerpo ya nos pide descanso... Uh -huh. ...entonces eso sería un poquito lo que es el día... ...cómo deberíamos de enfocarlo para tener un buen descanso... ...y así pues seguro vamos a dormir, a descansar bien... ...y a dormir de tirón... ...pues eh, la infusión de, por la noche si es apropiada... ...la valeriana, eh, siempre he oído que es lo mejor... ¿no? ...valeriana, manzanilla... Eh, infusiones pueden ser también de tomillo de romero, porque ayudan mucho a respirar bien por las noches sobre todo ahora en invierno yo soy una fan de la, del caldito con, con romero y con uh -huh. tomillo, porque notas cómo te despeja, te relaja y te va a ayudar a, a, a tener un descanso la menta no ¿Vale? La menta es tan excitante como el café Vale. Nada Entonces, de café el, el típico poleo con menta viene muy bien después del almuerzo pero. Eso sí, pero el eh, poleo o solo o eh, desde luego nada que contenga menta Porque nos va a quitar el sueño como si nos hubiésemos tomado un café Pues estos son los mejores consejos para conciliar el sueño Y hablemos de los sueños, eh, eh, Nieves Eh, soñaste algún día que podías llegar a los 25 años en tu empresa bueno la verdad es que eh, yo, de, yo yo no lo soñé tampoco pensé que esto fuera a durar más o menos nunca puse yo siempre busqué pues poder tener un entorno laboral eh, agradable poder dedicar eh, mi toda mi actividad durante los años que que tenga que estar trabajando pues a aportar a lo mejor que, que sepa o que pueda siempre en algo que me gustara y la verdad es que los 25 años, los, los 30, los 40, mm. se llega un día detrás de otro cada día eh, cuidándote teniendo ilusión levantándote con ganas de hacer cosas, de vivir ese día y así eh, bueno, ahora hemos hecho 25 vamos camino de los 26 mm. Y espero, bueno, pues que esto perdure mucho más, pero así, como te he dicho, día a día y siempre aprendiendo cosas nuevas y conociendo personas y aportando todo aquello que, que se hace. Día a día, ese día a día del Fogonilicitano es eh, mostrar a sus clientes los, los mejores menús, así que, eh, ¿qué tenéis para hoy, para este jueves, nieves? ¿Qué sí. habéis preparado? Mirad. Sí, bueno, en el fogón siempre eh, procuramos que haya eh, para elegir dentro de los grupos principales, nosotros le llamamos familias, familias de platos eh, diferentes. Entonces, en esas familias nosotros tenemos los arroces, los platos de cuchara, las ensaladas, las carnes, los pescados, guisos, dentro de todo esa, ese grupo de familias Eh, procuramos que todos los días hayan opciones para elegir eh, esos platos adecuados. Tenemos la suerte de que tenemos una clientela muy fidelizada y que acude cada día porque es eh, la mejor forma de tener una alimentación sana y variada y es asegurarte de que cada día pues, vas a encontrar esos platos. Por ejemplo, es muy recomendable tomar dos platos de legumbres todos los días. Eh, ...también es muy bueno tomar algún plato de arroz... ...aquí somos muy arroceros... Uh -huh. ...yo te puedo decir la cantidad de arroz... ...que hacemos en el fogón... ...a diario, de lunes a domingo... Eh, ...y las ensaladas... ...ensaladas que ahora son fundamentales... Eh, ...si no son ensaladas frías, frías... ...pues que llevan, que tengan elementos cocinados... ...por ejemplo, mira, hemos hecho una ensalada de garbanzos... ...con eh, toda la verdura troceadita, pequeña y cocinada... Es un tipo de ensalada, es un plato, por supuesto lo puedes tomar caliente también uh -huh. como plato, pero es un tipo de ensalada que te aporta proteína y uh -huh. tienes esas verduras. Y ya no es tan frío como a lo mejor lo que es la ensalada de lechuga, tomate, eh, cebolla, que es muy rica desde luego, pero que muchos pues las preferimos tomar más ya de cara a la primavera. ¿no? Eh, los platos de hervido, el hervido valenciano que también tenemos, que es la pues, el típico. La judía verde, fina o ancha, la vamos cambiando. Y eh, la cebolla tierna con patata. Le ponemos aceite, un buen chorro de aceite de oliva. Es un plato que sienta de maravilla, que eh, nos aporta mucha vitamina C, que el otro día comentamos lo importante sí. que es la vitamina C para todo, para el funcionamiento del organismo. Y nos va a dar mucha... ...aparte de, de, de aportarnos muchos minerales... ...nos va a dar energía también, ¿no?... ...es un plato muy bueno, lo que son los servidos ...y luego eh, los postres... ...yo tengo que decir que eh, procuro evitar el azúcar... ...procuro evitar los dulces... ...y que con una buena comida... ...el postre casi que está de más... ...yo sí que es verdad que suelo dejarlo para la merienda... ...entonces yo cojo mi primer plato, mi segundo plato... ...y luego ese postre... Lo reservo para media tarde, uh -huh. para que me dé un poquito más de energía, no me sobrecarga, porque después de un buen almuerzo, pues quizá algo el postre sea un poco de sobrecarga, pero sí que te va a aportar la energía suficiente hasta que llegas a la hora de la cena. Pues Nieves Gil, muchísimas gracias, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, como todos los jueves, por esos buenos consejos para garantizar nuestro bienestar. Gracias por cuidarnos tanto. Volviendo. Gracias a vosotros y bueno, espero que todo lo que estamos comentando, pues que, que sea de utilidad. Yo he tomado buena nota, espero que nuestros oyentes y telespectadores también. Hasta el próximo jueves, Nieves. Hasta pronto, Ros.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 Este jueves a las seis y media de la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca vive el partido en directo de los octavos de final de la Copa del Rey Elche-Real Madrid con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción colaboran Comercial Persianera Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler Talleres del Amo, Bares Águila Autosuspensión Eduardo Talleres Hermanos Bri Restaurante Franja Estadio Mudanzas Guerrero, Novo Center, Salones Jackpot, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquí y la Llave, Viper y Med Hospitales. Box Mecánica Reyes, Pollos Guerrero, Tiendas Anticrisis El Castor, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M. Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este jueves a las seis y media, Elche-Real Madrid en marcador.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 Coche de cortesía gratis, ¿dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros, por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carruz. ¿Estás pensando en renovar tu sofá?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 Pues ya son las 11 en punto de la mañana, ya es tiempo para cambiar el programa. La Glorieta pasa a ser ahora con Rosa Lucas, Entre Amigos. Nosotros volvemos mañana viernes. Les dejamos con la música de Amaral todo un universo sobre nosotros.